Una noche más aquí en Central en Radio Alas, el décimo programa, Meli, de Diego Marí. <risa> Estaba confundida. Bueno, eso se ve. Mari Marí Compuche, Mari Marí Pulamien, Puguenu y Puenai, Incheta Claudina Pilquimán, Tani Lof, Guaiteca Mapumeu. Estamos acá en otro programa. Contenta de estar con todas... Melis... Melisomo... somos. Felay Lamien, Melisomo Somos cuatro mujeres, estamos aquí... Cuatro más cuatro más cuatro más cuatro... Más, cuatro, infinito <risa> <risa> <risa> cuatro... Este... Y bueno, acá saludando... Um, a los Lamien que nos escuchan... A los amigos, a los buenos. A las ñañas, amigas que siempre están ahí cerquita. Y bueno, tratando de informar, de dar a conocer un poco de qué es lo que nos pasa como pueblo acá en la, en la comunidad. Y bueno, compartiendo información. Así es. Eh, bueno, ¿qué tenemos para esta noche? Eh, pues, vamos a decir los números de contacto para que la gente se comunique con nosotros nos pueden llamar al fijo 4493 150 o también enviarnos whatsapp al 2944 80 23 15 y también si nos nos pueden escuchar por www.fm aquí en el Pol Mapu y en el gulumapu a través de eh, Radio Curruf y sus retransmisiones de allí del otro lado ...así que saludamos eh, en esta noche a todos los presos políticos... Fronternehuén de Cumé, Pulamien, Kumé Rakizuan, Kiñé Pulamien... ...también quería recordar que hoy ya hace un año de la extradición del lonco Facundo Yonejuala... ...a la ciudad de Temuco, a la cárcel de Temuco allí en, en Gulumapu... Eh, Se suma el tiempo, ¿no es cierto?, de su prisión política. Han, han transcurrido varios meses ya de, de su sentencia de nueve años. Así que es un, un año ya de extradición. Y llevamos casi cuatro años y medios de, de prisión política. Así es, un año que se lo llevaron a Valdivia. Después del juicio lo llevaron a Temuco. A la prisión allí, ahora en este momento está en la... En el pabellón de... Condenados, Condenados. Uh -huh. Que próximamente quizás mandamos a decirles Que nos escuchen por Radio Curruf Así que uh -huh. quien, da, quien dice Tengamos novedades de los presos allí Que le mandamos todo el nguén De aquí desde Puel Mapu Hoy estuvo gente nuestra allí Visitándolo en, en el CCP Temuco eh, ...nos contaban los Lamien... ...que Lonco estaba muy bien de salud... ...que estaba muy animado... ...muy alegre de ver a su gente... ...y que envió saludos para toda su gente de este lado... ...y a toda la, la gente que acompaña... ...la lucha del pueblo Nación Mapuche. Me gusta cómo se dice... ...saludo en Mapuzumú... ...que es memoria... ...y memoria que... ...bueno, un poco castellanizado, ¿no?... ...de, de memoria y que eso, ¿no?... ...sigamos teniendo memoria... ...que tanto lo necesitamos hoy porque bueno, en el medio de... en este marco, digamos, se cumple un año de eso, se cumplen cuántos años de lo de la noche de los lápices y de la represión y de, y de más de ese estado genocida que estuvo todo el tiempo y seguramente va a seguir estando en esta intención de, bueno, de terminar con, con la gente, con los pueblos originarios con los que piensan diferente con, con su pueblo, ¿no? Así que memoria sí, es importante ¿no? a veces replantearse las palabras que uno lleva como impuesta al castellano ¿no? y después la, las tiene que aprender en Mapuzungón, bueno, en realidad tendría que ser al revés pero eh, uno se pone a pensar digamos, ¿no? en, lo, en las palabras el otro día le comentaba a unas compañeras diciéndole como que yo a veces me voy al, t al campo vuelvo y me, a veces me tengo que cambiar como de chip le decía Porque alguna gente los Saludas como un mapuzungun Otra gente no Y es como que uno va seleccionando Pero es esa cuestión de, de, bueno, de separar y, uh -huh. y tener esa doble vida En realidad no sé si habría que separarlo Porque bah, es lo que pienso, ¿no? <ríe> Pero no sé si habría que separarlo Porque en realidad nosotros somos mapuche Y es nuestro idioma Entonces yo te saludo Como, como, mi, como Con mi idioma Mari Mari o Pun Mai O, o como, como el momento que sea Del día o, o el día que sea ¿No es cierto? Me parece que deberíamos Todo lo contrario, como implementarlo Todo el tiempo, nuestro idioma Claro, y tal vez Creo que también sería como Más bien resignificar Entonces cuando decimos Mari Mari Que estamos diciendo 10-10 Pero qué implica eso, ¿no? Bueno, ya en otro momento lo hemos Este, A comentar. Lo hemos comentado Con el tema de qué significa Esto de 10-10 Tomarse las manos ¿no? cruzadas eh, Como hacían antiguamente Y se contaban todo Hasta que terminaban de saludarse Y ahí recién se soltaban las manos Por eso algunas ñañitas Uno si, si, si presta atención En el campo te saludan Y te agarran la mano Y hasta que no te preguntan Cómo estás, qué, qué hiciste Cómo fue Chen Chen muluy mlei summu, bueno todo lo que te preguntan, este ahí recién te sueltan la mano. Entonces eso tiene eh, su su significado en eso, ¿no? en cómo se saludaban antiguamente. Así que está bueno, está bueno todo porque es como resignificar, ¿no? No es separar, no es tener, bueno, sí, tenemos como a veces en un lugar por, eh, por decir de alguna manera comportarse de un modo y en otro de otro y bueno, pero nuestro ser mapu ahí, vigente y adelante se rey, se sale adelante. por algún lado siempre ¿eh? eso sí. seguro bueno, hoy tenemos eh, varias cosas, no en realidad está algo así como surtido la información del día de hoy eh, hay novedades recientes de, del día de hoy no que fue la audiencia y Pedido de desalojo de la LOF UNULEO. Ahí vamos a desarrollar, interiorizar bien detalles importantes que, que, bueno, a veces salen disparadas las novedades, noticias del día y se interpretan como cada uno le llega, así que eso es importante. Después vamos a hablar sobre el convenio 169 OIT. Vamos a desarrollar, no sé qué te eh, Tierras, hoy vamos bien. a hablar sobre las tierras. Importante. Y después hay una entrevista de, en, con un Lamián del Gulumapu. Eh, de una banda de música, de cumbia, de, de corridos, le dicen ellos eh, los huerquenes del amor, así que vamos a tener un, un contacto ahí con el Gulumapu Y después. Sí, y también agregar que los Borquenes del Amor son, es una cumbia de resistencia, ¿no es cierto? Con contenido, alto contenido político, diría, ¿no? Que si bien te alegra el sonido, pero eh, eh, te baja un mensaje político muy interesante. Uh -huh. Que bueno, de este lado se está escuchando bastante entre nuestra gente y del otro lado es un furor. <risa> así, <risa> así de simple. Sí, se, también eh, estas expresiones musicales, digamos, también las podemos ver más de este lado en milongas y ese tipo de estilo de música que por okay. ahí es como como que son las extensiones más largas creo yo y, y es como todo mucho más calmo ¿no? en la gente y yo he visto o en folclore, algo así sí, algo así, pero más que nada son milongas viste, como milongas camperas res, claro, claro, recitados o improvisaciones que se dan más que nada en el campo y donde también sí. se refleja un estilo parecido a lo que hace la mía eh, ay me olvidé Nicasio, Nicasio ah, Luna sí. <risas> que cuando no hubo por acá también hizo furor <risas> tal cual la para todos lados, para todos lados tú, tú. o también con diversidad musical, el metal, metal también, es, es verdad mucho... porque aparte tiene mucho que ver estamos relacionados al metal, así como el rock ese pesado que le llaman Con la forma rebelde de expresión de los mapuches Típica, pelo largo Como que arrasa todo, ¿no? Muy lindo Así es, así es creo que hay diverso, diverso típico eh, De hecho también han salido algunas músicas Como reggae también con, con contenido mapuche Ya ahí cuando nos quieren bajar un toque Bueno, por ahí podemos escuchar una De reggae, ¿qué les parece? Así es, quizás, la, no sé si Tal vez podemos ir a la voz de los antiguos Que es la, una de las canciones que elegimos Ajá Eh... No sé cómo está ordenada la lista Después, ¿quién más tenemos? EPU, vamos a terminar a hacer la finalización, sí, el EPU La continuación, y a Ajá. ver si la podemos eh, Finalizar hoy Bien. Si no, continuaremos después De las 21 Ajá. Así que bueno, estamos en FM Alas, en el 802315 Un WhatsApp, si se quieren comunicar Y si no tenemos un teléfono fijo, 4493150 o www.fmalas.org.arc. Buenísimo. Entonces nos vamos con un tema musical. Mary Mary kalfulu numapu, weche we ntu. Mary Mary kalfulu numapu, hulchadumo. Mary Mary onfucha, Mary Mary on Mary Mary bomu enemapun, Mary Mary nyuke mapu, Mary time futa ne wey futa gete yemeu. Oh oh oh oh oh oh Hello Don thank you for my friend Hello Don thank you for that my friend thank La voz de los antiguos no calla Son sabios consejos que habitan en nuestras almas Dentro de nosotros se halla la verdad Junto con el sol nuestro corazón brillando Junto con la luna nuestras mentes limpiando De la tierra mi cultura ancestral Heredando, heredando Heredar, eredan, Así que conectados debemos habitar. Y antes de entrar al bosque, qué permiso eso Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien. Een bendición poder estar nuevamente por acá, por estas tierras, por la weer. Pido permiso a cada energía para que no se molesten y weer. seguir bien mi camino. Y antes de entrar al bosque, permiso weer. de presencia. Y antes de entrar al cerro. Mijn de present. Por nuestras venas cantamos las canciones. Que nacen del piuker. Cantamos las canciones. Que heredamos de los, los abuelos, De las de abuelitas. De los de abuelitos. Los abuelitos. Vamos creciendo y creciendo como árbolitos Vamos creciendo y creciendo como aligüe Aliwe como animal, como Las como como raíces firmes en la tierra Con las raíces firmes en la tierra Le pe amule pe. Tain cumera ki tuan. Amule pe amule pe amule pe. Nuestro antro y Comunicación Rebelde por FM Alas 89.1 Continuamos aquí en -Wen. eh, Tenemos bastante información, como dijimos Así que ahora queríamos eh, conversar sobre un tema Que nos está preocupando eh, bastante por estas horas eh, Porque se ha dictado el desalojo a la comunidad Buenuleo Ubicada allí en el kilómetro 8 En la ciudad de Furiloche Bariloche Para la, la gente, ¿no es cierto? Para, bueno, que lo quiere llamar Bariloche, Bariloche, Furiloche, Furiloche Este, en Furilopche eh, sucedió esta mañana, al mediodía Y ahora vamos a compartir un comunicado que había llegado eh, Antes vamos, de la formulación sí, de la claro. audiencia Es un comunicado antes de, de que suceda la audiencia Pero es como para contextualizar eh, la situación del día de hoy Lo que vamos a hablar después Dice, Comunidad Mapuche Buenuleo convoca a concentrarse en el juzgado Este lunes 16 de septiembre a las 13 horas se realizará una audiencia de formación de cargos en contra de varios integrantes de la comunidad Mapuche Bueno Leo. Por recuperar nuestro territorio ancestral, la justicia de Río Negro hoy nos imputa por usurpación. Sin embargo, no vemos la misma voluntad ni rapidez en avanzar sobre las denuncias realizadas por las comunidades en el año 2014 por el mismo territorio donde dimos cuenta de la estafa a nuestro lonco y abuelo de la comunidad, Antonio Bueno Leo. estafa que derivó cuatro días después de su fallecimiento en la usurpación efectiva de nuestro territorio que reivindicamos con el proceso de recuperación iniciado, hace, iniciado el pasado martes 10. Tampoco vemos la misma rapidez de la justicia de Río Negro en el procesamiento de Alapatota la que llevaron Freyedich, padre con su hijo, Emilio, junto a Víctor Sánchez, la comunidad, hombres, mujeres y niños, fue amenazada de muerte con cuchillos y armas de fuego. Pero la patota y los autores intelectuales, los Fiedrich y Sánchez, están libres. Nos preguntamos y le preguntamos a la sociedad, ¿qué hubiera pasado si en vez de que los Fiedrich Sánchez y su patota, los mapuches hubiéramos llegado a amenazar de muerte con cuchillos y armas de fuego seguramente estaríamos encarcelados acusados de, de terroristas pero que lo hagan los Fieldrich y, y Sánchez con sus patotas armadas pareciera ser que la, para la justicia no es delito y que el sistema judicial no actúa con la misma serenidad por eso por lo expuesto la comunidad buenuleo. Convoca a las comunidades y expresiones mapuches, a las organizaciones de derechos humanos, gremios y movimientos sociales a acompañar y a rechazar la criminalización a las autoridades tradicionales de la comunidad. Nos concentramos este lunes, 16 de septiembre, en el juzgado provincial por el reconocimiento pleno de nuestros derechos, basta de criminalización al pueblo mapuche por territorio, memoria, verdad y justicia. Marichebau, comunidad mapuche Buenuleo. Bueno esta audiencia se llevó hoy a cabo al mediodía y estuvo a cargo del del juez Sergio Pichetto eh, donde bueno aceptó aquí la, la formulación de, de cargos ¿no es cierto? de los eh, ocho comuneros eh, ¿Nueve? nueve comuneros eh, por el delito de usurpación en terreno del Cerro Ventana. Asimismo, también ordenó bueno, el desalojo de las tierras de forma voluntaria, en el plazo de 72 horas, a partir de que la resolución quede, quede firme, eh, ya que puede ser impugnada. De lo contrario, eh, los fiscales Martín eh, Lozada, Inti Isla y Gerardo Miranda podrán efectivizar la medida con el apoyo del Grupo Especial COER y la Policía de Río Negro. A su vez aclaró que de realizarse la disposición deberá ser de día en buenas condiciones climáticas y con vedores garantes, en, el caso, en este caso gente de derechos humanos. Aquí hay que aclarar lo siguiente... La, eh, tuvimos una comunicación hace un rato con eh, Pulamienderlof Love eh, Buenuleo y ellos nos decían que la abogada de ellos, que es Natalia Araya, presentó un, un pedido de... Eh, ay, se me fue la mente ¿Revocación? De no, un pedido de, de, de revocación de la medida Pero tiene otro nombre legal Una Apelación Una, ah, Apelación, ese es, es. Eh, Presentó un pedido de apelación a este, a este fallo Así que eh, ahora tiene un trámite legal Que va a tardar un, un tiempo Y después de ese trámite legal Sí, va a seguramente la Cámara de Apelaciones Y, y todos un, un, un, unos pasos burocráticos Que dan, dan estos fallos Ahí recién sería efecto El tema es que la gente, mientras tanto, está denunciando eh, que se está sacando de manera desmedida, como siempre, madera, están cortando árboles a mansalva, destruyendo todo el territorio y eh, esto no está regulado por nadie. Claro, y como decía recién en el comunicado, eh, ya hay un desde el 2014 hay una denuncia del robo del territorio, eh, de que era eh, propiedad comunitaria. Entonces, eh, ¿hasta qué punto ciertas causas avanzan con tanta rapidez y otras no tanto? Eh, digamos que sí, puede haber apelación, pero todos sabemos prácticamente en el poder eh, monetario que debe tener estos Fiedrich y, y más sumado al Estado que deben trabajar en, en, en conjunto. Eh, con la rapidez que deben estar trabajando así que por eso llamamos a la gente a estar atentos en realidad a, a prestar atención, sabemos también que hay otra invitación para mañana en el juzgado en el juzgado eh, provincial va a ser a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa todavía no está bien firme la hora me dijeron los Lamien porque están como coordinando todo esto pero bueno, también llaman al, a la sociedad consciente, al pueblo nación mapuche a acompañar todos estos, eh, todas estas instancias porque La, la presencia y el acompañamiento es muy importante, ¿no es cierto? Eh, estos terratenientes están reclamándole a nuestra gente la devolución de 92 hectáreas, ¿no es cierto?, que son territorio ancestral mapuche. Como siempre, los recursos económicos, los intereses, eh, están a la orden del día y el poder político apañando a esta gente, ¿no es cierto? Eh, lamentablemente eh, estamos como todo el tiempo en esta situación ¿no es cierto? Pero también tenemos que alegrarnos de esto porque son es procesos que se han ido dando aquí en nuestros alrededores y que cada día van alimentándose retroalimentando y dándole energía a, a otros pulamíos, ¿no es cierto? Que juntan Neuen y que recuperan su territorio porque es la única manera que, que se va a poder Poder, eh, reconstruir nuestro pueblo. También tenemos para compartir eh, un audio que una una cumpa que estuvo allí presente en la audiencia de hoy de esta mañana eh, nos acercó, nos compartió. Así que está listo, Meli. Bien, escuchamos entonces a la cumpa allí en la audiencia eh, sobre el, el Love Buen Uleo. Mari, Mario, ¿cómo estás? Tanto tiempo, si sí, ahí estaba hablando con Rox. Eh, Bueno, voy a intentar explicarlo, según lo que entendí. En principio, eh, algo bastante favorable es que la sala estaba llena, eh, mucha gente en apoyo eh, de distintas comunidades y, y sociedad en general, eh, lo cual eh, estaba bueno porque estamos observando qué es lo que pasa de cerca. Eh, bueno, el fiscal, el fiscal en jefe es Lozada, el que está apuntando en contra de la comunidad, eh, supuestamente dice que tiene que hacer su trabajo pero la verdad este supuesto defensor de los derechos humanos deja bastante que desear, ya lo vengo siguiendo en otras instancias eh, y es bastante lamentable eh, bueno, estaba pidiendo la orden de desalojo, la fiscalía y la querella, la querellante también, es una señora que, eh, que, bueno, que es conocida acá por tierras y viviendas eh, Y por otra parte, estaba toda la gente de la comunidad imputada. Mucha gente de la imputada no está, ni siquiera estaba eh, viviendo o pre, con pretensiones de vivir en la LOF, sino que vinieron en apoyo. Eh, estaba, eh, no me acuerdo ahora el apellido, el nombre, pero es, es de la comunidad de pillan Maguiza, Millán. Eh, y otro más que vinieron en apoyo a, a colaborar o a presenciar, bueno, no sé cómo será. Eh, pero estaban ahí y son parte de imputada, eh, con lo cual la defensa dijo ¿por qué hay gente imputada si, no, si esta gente no está con la pretensión de quedarse acá? Bueno, pero ¿viste? desde la justicia está todo remezclado, ven como un todo homogéneo e imputan e imputan. Eh, finalmente, eh, el juez dijo que iba a dar lugar a la formulación de cargos por usurpación. Eh, dijo que... Eh, Una vez que se conforme la sentencia, eh, iba a, a dar lugar al desalojo pedido por la Fiscalía. La Fiscalía pidió que el desalojo esté a manos del Grupo COER. Eh, lo, que, lo, lo que sí se entendió y quedó claro es que eso no sucede ahora, porque como la defensa, que es Natalia Araya, eh, como la defensora eh, pidió una, eh, una apelación, la sentencia no queda firme, entonces hoy no se da el desalojo. Era lo que después quedó explicando eh, Natalia Araya eh, a la gente, diciendo como que no se da todavía. Bueno, el juez también pidió que haya como protección a los menores. Se dio todo un debate muy interesante en donde decían, eh, porque eran acusados de haber hecho una una recuperación de tierras de manera clandestina y violenta, siendo que no fue así porque fue visibilizado por grupos de WhatsApp fue como súper eh, eh, dicho para afuera digamos lo que iba a suceder y que llegaron con la luz del día, con niños o como que hicieron así como presencia eh, pacífica y quedó claro después porque después eh, una vez terminado como que se dieron así como unas discusiones por fuera del marco de la audiencia en donde... Los, los patoteros y la violencia había, había sido por parte de, de quienes pretenden quedarse con la tierra de la comunidad, ¿no? Eh, que habían llegado con cuchillos amenazando de muerte, diciendo que no iban a, a pasar la noche. Bueno, todo eso no fue tenido en cuenta. Parece que eso es como para otra instancia, según lo que dijo la abogada después. Eh, pero bueno, está todo eso sobre la mesa. Eh, la sentencia no quedó firme, o sea, si bien ahora todos los medios están diciendo que el juez ordenó eh, desalojo, eso es para cuando quede firme la sentencia y ahora no está firme porque ahora está la apelación. No tengo idea de tiempos, eh, pero bueno, es eso. Espero haberlo explicado bien. Ahora te voy a mandar un audio que grabé después. Bueno, escuchábamos aquí una culpa que nos hacía el aporte desde allí de la audiencia que se realizó esta mañana en, en los tribunales provinciales de allí de la ciudad de Furilopche por la causa del Love Buenuleo eh, Ahora queríamos compartir también eh, lo que se realizó el jueves de el, la, martes. el martes de la semana pasada Si sí, estoy medio perdida con los días <risa> así que les pido ayuda a memoria La mien, ya pasamos el segundo día de la luna llena De la polei kien Así que hoy es lunes Se le dimoy Espero buena <ríe> Bueno, el día martes nos encontramos Como habíamos acordado En Lago Puelo No pudimos usar la biblioteca Ya sabemos las razones <ríe> Dimos unas vueltas Y nos rescató el hall del hospital de Lago Puelo donde fuimos más o menos 14, 15 personas que eh, nos juntamos a recordar la partida de la Lamien Liliana Cárdenas de la comunidad Motoco Cárdenas, de los Motoco Cárdenas y bueno, estuvo interesante, muy interesante porque participaron varias personas eh, ...que por ahí no habían visto el, el material... ...que es un, un video que, que hizo... Al, que, ...me acuerdo de Denali con otra persona más... ...y que sé que participaron varios otros... ...con el tema de audio y etcétera... ...y edición de la, del material que se llama La Segunda Conquista... ...que es un material más o menos de hace 10 años atrás... ...pero que está muy vigente porque justamente... Eh, ...cuentan los casos de, de, de Weichan por el territorio... ...y lo interesante es que bueno, un poco cuando eh, se comentaba antes... ...lo de los buenuleos, eh, siempre uno vuelve como a la... A lo, ...siempre pasó lo mismo, o sea, no es una cuestión nueva... Pero sí lo que está bueno es que los Lamien puedan estar ahí en el territorio, ocupándolo, resistiendo, porque eso es lo que hace que después sí o sí no tengan otra que, que poder entregarlo al territorio. Entonces eso es algo muy ...muy, muy, muy importante... ...y por ejemplo... Eh, ...me acordaba de la... ...de la Lamien... Eh, ...de la comunidad Quilodrán... ...ahí en el Pedregoso... Eh, ...de la Lamien Inés... ...Inés Larena... ...que estuvo... ...un montón de tiempo tra eh, defendiendo su territorio... ...donde también... ...abogados como corn y Cané... ...que son famosos en la zona... Este, ...por usurpadores... Eh, ...intentaron también eh, saquear el bosque y toda esa cuestión... ...habían llevado unas casillas para, para poner ahí... ...para poder trabajar con un eh, aserradero portátil... ...y la AMNIEN la, la convocó a mucha gente de las comunidades... ...que tal vez en esa época no había tanta difusión... ...pero por suerte mucha gente vino de, la comunidad, de las comunidades de alrededor... Y así a fuerza de hombre, por decirlo de alguna manera. Uh, tiraron la casilla. Tiraron, sacaron las ca dos uh -huh. casillas, las sacaron así a fuerza de, de hombre. Sí, me contaban. No estuve en ahí. ese momento, pero me contaron ya varias personas sobre lo que fue ese conflicto y si justamente este hecho, ¿no? De que le tiraron las casillas, las sacaron. Claro, las sacaron y sacaron la, las... Eh, los candados de la, y cadenas de las tranqueras y bueno, dijeron que el territorio era de la comunidad, no de, no de Corn ni de, ni de Cané, que trataban de hacer la jugarreta de, de que hacía 20 años, bueno, que estaban ahí eh, utilizando de algún modo esa tierra, con eso de los juicios 20 años para uh -huh. que les den títulos de propiedad. Por supuesto, en Entramollados Por decirlo de alguna manera Con la gente del municipio de Loyo Que el, el director De tierras, no sé Después fue intendente, bueno Una historia tremenda de, de corrupción, ¿no? Que hay entre la gente Amiga del poder y cómo hacen Para, para usurpar las, El territorio Así que bueno, en ese sentido estuvo Muy interesante También una pregunta, el documental que pasaron ese día que se proyectó el martes, ¿se puede conseguir en algún lugar, en alguna Sí, página? yo creo que justamente acá en la radio, en FM Alas, está a la venta el documental, el documental que se llama La Segunda Conquista. Bien. Para tenerlo en cuenta, la gente que quiera, que los que quiera acceder a ese documental puede... Uh puede buscarlo por aquí por la radio Pero uh -huh. ahí, también habla de, habla de la historia de la, la, del proceso de recuperación de tierras de Santa Rosa Lele que como se dio en las dos oportunidades hasta que hoy día la, la familia de Atilio y Rosa están allí viviendo en el territorio 11 años después, uh -huh. se continu, se están firmes digamos ¿no? lo que fue el desalojo de, del, de la familia Fermín también allí en vuelta del río arriba que a pesar de todo lo que sucedió eh, donde aparece la figura de Colabelli, que fue, era el, quien en aquel momento dio la orden de desalojo, sigue vigente hasta el día de hoy. Nosotros mismos nos chocamos con causas donde aparece eh, Colabelli otra vez. Uh -huh. Entonces ellos también, eh, la historia de, de la familia Fermín, es muy interesante, la verdad, y muy conmovedor también, uh -huh. ¿no es cierto? La firmeza a pesar de, de, de las palabras eh, de, de un tono muy bajo para, para transmitir la palabra, pero con una firmeza y una certeza que realmente uh -huh. eh, deja sin palabra a muchas personas. Bueno, y ahí mostraban todo este en relación a la justicia, que, si, que sigue siendo ciega, por decir de alguna manera, cómo habían preparado informe tras informe tras informe, una pila de informes y que la defensa de los la de la comunidad era solo una una hojita de un cuaderno pequeño por decir de alguna manera y eh, una carilla y media donde decía lo igualmente en eso decía lo importante ¿no? que eran que pertenecían al territorio y también que cualquier cosa que les pasara porque recibían amenazas y etcétera los únicos responsables iban a ser cor y cané Y, y dejando eso, ¿no? Eh, o sea, mirándolo en el tiempo, uno piensa que qué fortaleza eh, los lamiensi que tenían newen tuvieron para poder este, resistir en el territorio en ese momento, en esas condiciones. Y recién hace hará dos o tres años, recién le le pudieron conectar el servicio de luz a A la, a la mía Inés que bueno hasta hizo una fiesta porque realmente luchó tanto con eso que a, aún así habiendo estado dentro del relevamiento territorial habiendo tenido el reconocimiento de la comunidad y todo no no le daban el servicio porque no querían qué sé yo bueno esas cosas de injusticia que, que por ahí pasan. sí más que nada es como una forma de castigar a, a la gente eh, quitándole algunos servicios yo recuerdo Creo que tiene mucho que ver la importancia acá del, del convencimiento de los Lamién que van a recuperar un territorio, ¿no? el posicionamiento que tienen que tener desde muy, eh, tienen que hacerlo desde, desde la raíz, de la esencia misma de nuestro ser mapuche. Porque en cuanto nosotros nos dejamos, eh, miramos, digamos, a lo que... Es, miramos lo que es la parte legal o miramos lo que es la parte... Eh, en, otros, en otros casos de papeles, lo que pasa acá en la Love Buenuleo eh, ya ahí como que perdemos firmeza, yo creo que ya a esta altura tenemos que aprender como mapuches que no tenemos que, no podemos ir más así en eh, como pidiendo por favor o pidiendo permiso El territorio pertenece a toda la gente mapuche Y la gente que por más que le cueste Porque tuvo que vivir, criarse en las ciudades Y tener que volver al territorio Y eso sea un, un paso duro para mucha gente Porque eh, no es lo mismo cuando uno se cría en el campo Y después tenga que volver eh, es, No cuesta nada Pero si no es como doble trabajo, ¿no? Volver y te encontrás con que... La justicia obviamente no va a estar de tu lado, eh, el terratiniente tiene todo, eh, todo a su alcance, los matones, las armas, exponiendo las armas y saber que es impune ante la justicia, eh, tienen boletos truchos, eh, y entonces yo creo que acá tiene que prevalecer el, la conciencia de los lamien que vuelen al territorio. Uh -huh. Si ancestralmente en el territorio está la Pampa de Buenuleo, desde creo antes de que naciera Furiloche, Bariloche, está ya se nombraba la Pampa de Buenuleo, y qué mejor documento histórico que eso, y, y sin embargo, todo eso lo meten en una en su bolsillo la justicia, diciéndole que ahora los que. verdaderos eh, habitantes de, de esas tierras tienen que desocuparla y los gringos con otros intereses, ya sea turístico o eh, también de esta, ahí está parque nacional es cerca, cuestiones turísticas, cuestiones eh, económicas con esto de explotación de la madera, eh, hay muchos cauces de ríos, de arroyos. Acá te, el, el, el huenca, el usurpador lo mira con otros ojos, ¿no? Lo, mi, no lo mira con los mismos ojos que lo miraría un mapuche, ¿no? Uh -huh. Que es volver a su territorio y estar tranquilo, producir, eh, conectarse. No, eh, es otra la mirada. Uh -huh. Y sin embargo, tenemos todo en contra. Entonces ahí creo que tiene que estar for, el fortalecimiento de nuestra gente. Mandamos todo nuestro neguén, ojalá que en algún momento los lamien escuchen, que sepan que esto es un proceso doloroso muchas veces porque uno tiene que dejar de andar pidiendo permiso y, y, y buscar ese en, en su interior eh, lo que fueron nuestros antiguos, nuestros abuelos de cómo se posicionaron en su momento y que a veces también costó la vida de, mucho, eh, de, de, de, de, de mucha de nuestra gente antigua ¿no? fueron asesinados por la tierra y que eso no, no, no tiene el mismo... Eh, valor Entregar la vida por la Tierra es lo más uh -huh. preciado que puede haber, ¿no? No es lo mismo que... Eh... Y saber que ya tantas, tantos Lamien entregaron la vida. Y bueno, justamente eso es lo que en este documental también compartía la Lamien Lili, que su tía fue muerta, una mujer que, que fue encontrada en el río, en el río Azul. Después su tío también fue muerto y que son todas muertes que quedaron... Sin, sin aclararse, sin este, investigar, sin saber realmente qué es lo que pasó con la vida de estas personas. Pero sabiendo también nosotros hoy que esas muertes no han sido en vano, que esas muertes tienen este, su reconocimiento y su fuerza por lo que hoy también la, la, la están volviendo a los, a los territorios. Y claro, el interés es grande, imagínense ahí en... ...en el loft Motoco Cárdenas que están en la cordillera... ...justo en el límite, bueno, cuando, en la zona donde está todo lo de, que ahora se quiere hacer el pasopuelo... ...bueno, hay muchos, muchos intereses... Uh -huh. ...entonces, este como poder tomar fuerza en eso... ...porque nosotros como Mapuches pertenecemos a la Tierra... ...la Tierra no nos pertenece y eso es algo tan sencillo, tan simple... Y a la vez fuerte porque es lo que sostiene a la gente en los, en los territorios. Así que bueno, muy, muy interesante fue el, el encuentro en este, en este sentido. Y bueno, para poder cerrar este espacio, este, yo quería compartirles unas preguntas en Mapu Cheu meu, petu alcutu mi, alcutu lamien, ¿de dónde nos están escuchando? meu Están por ahí acostados ya. ¿Alguno que, que vive no, en el campo? Cuchalbue me Meu, <ríe> eh, desde el trabajo o haciendo algún trabajo y también nos están escuchando. Eh, o bueno, por ahí andan Rupu Meu, andan por el camino y justo prenden la radio. Este, <ríe> claro. En el auto. Andan en el Winkakawai. Bueno <ríe> en el Cahuila, bueno, a veces sabemos que salen los también a, a buscar señal por el campo eh, o están en el meu, en el trabajo eh, o también pueden estar en un Chilcatu meu, que puede ser en la escuela o en algún lugar donde uno está estudiando, preparándose para otra cosa y de paso prenden Escuchalo la radio ya. y nos escuchan, vale. así que al Kutunghepu también. Escúchenos, por favor, que está bueno enterarse de, de todas estas novedades. Feley. Feley, Disculpe que los interrumpa muchachos Pero es la hora de la publicidad ¿eh? Mata Mata Fuegos Mata Fuegos matafuegos, El Bolsón, el bolsón. 30, 30, años. 30 años Seguridad personal e industrial Todo en cargas de extintores Todo en cargas de extintores Señalización y para su vehículo y Para su vehículo Mata Mata Fuegos El Bolsón en Onelli, 3224. Matafuegos el bolsón. La despensita de la agricultura familiar en la Feria Franca. La despensita de la agricultura familiar en la Feria Franca. Productos regionales y orgánicos. Verduras y frutas de la zona. Miel, jugos, helados, galletitas de avena. fideos integrales y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. En la Feria Franca. En la Feria Franca, detrás de la biblioteca. De lunes a sábados de 10 a 20 horas. La despensita. La despensita. La despensita. Te esperamos. ATR Radio en Vivo informa. ¡Cumbia la Mamacumbia, Mama edición, edición plural, plural, 21 de septiembre, 19, 19 horas, horas en, en Aves Fénix, Fénix. Feria de emprendedores, clase de Salsa, bandas en vivo, los soneros los mayores, mayores panela, panela, y un rewind de. Wande. Wande. En la calle y en las redes más, sociales, Mamacumbia. Más, Mama más bikes anticipadas, limitadas en Salismán, Centro Cultural del de Disco y la Defensita de la, la Feria Franca. En la calle y en las redes sociales, buscanos Mamacumbia. Un evento que exige la euforia de la gente. Alas, para la comunicación popular, agradece por acompañarnos en este crecimiento a Carnicería Andina, La Valle 354, Chacra Andina, Perito Moreno 1725, Panadería Don Luis, Perito Moreno 599. Muchas gracias. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Querés saber qué hay para hacer hoy? Entérate de todo con la Agenda Cultural ¿Qué hay? Enterate de todo con la Agenda Cultural ¿Qué hay? Teatro, música, exposiciones, cursos, talleres. En ¿Qué hay? Encontrá la información completa sobre espectáculos, notas sobre lo que pasó y anticipos de qué se viene. ¿Qué hay? La Agenda Cultural de la Comarca. Búscala. Es gratis. Bueno, eh, por ahora no hay más publicidad, ¿eh? Gracias. Gracias muchachos Tañí Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad Y es donde nuestros pichiqueches crecerán Somos un pueblo que ha luchado siempre Han asesinado y nos han encarcelado Pero no nos podrán eliminar Somos agua, somos viento, somos semilla Somos el brote de la Mapu Amulepeta Taingwe chan. Comunicación con eh, un Lamien que toca en la banda Los Huerquenes del Amor de Gulumapu. Eh, Lamien, Mari Mari, ¿nos está escuchando? Mari Mari, Lamien, si sí, lo escucho bien, bien clarito. ¿Sí? Es que no, nosotros no escuchamos de sí. este lado. Eh, yo estoy Lamien, escuchando súper escucha? bien. Sí, estoy escuchando. Pele y la Mari Mari, aquí los, los saludamos del programa, eh, del programa uh -huh. Fentren Newen uh -huh. y bueno, sabemos que los estamos conociendo recién porque nosotras, varias, no sabíamos que estaba el grupo este de los huertenes del amor. Ah, es qué bueno, no. eh, Sí, bueno... Eh. Nosotros hace un tiempo ya que tenemos esta, esta banda que, que le hemos llamado de cumbia, mapuche, rebelde. Es un poco una idea, de, digamos, de, de plasmar también la, en la música y en los gustos musicales también que hay mucho en, en, en nuestro loft, en nuestras comunidades, que siempre está como apegado al tema, al tema de la música mexicana, ranchera, y también la cumbia está como muy muy ligada, digamos, en, en, en, la, en el cotidiano de nuestra gente. Entonces nosotros le buscamos una, una vueltita ahí y intentamos, con la música y con las letras que hacemos, tratar de, de, de generar conciencia y mostrar también eh, la realidad que vivimos nosotros como mapuche, tanto aquí en Gulumapu como también en Puelmapu. Esa es nuestra idea, digamos. Sí, La, eh, Nos podría contar un poco eh, la historia de, de la banda. Sí, ya eh, bueno, eh, mi nombre es Toto Pichun, yo soy, soy el Ay, el sí. cantante de la banda, soy la voz y bueno yo yo igual en lo personal conocí por mucho tiempo por el Mapu, fui yo estuve allá eh, en, en Neuquén, estuve, estuve bueno conozco Bariloche, varios lados también estuvimos en, en Lele, que también me acuerdo un año, y, y siempre, bueno, yo, yo también, digamos, siendo perseguido político, y también ligado a la música, de hecho, eh, nosotros, eh, como en el año 2002, por ahí, no recuerdo bien, estuvimos en, en, en Bariloche con un grupo que teníamos antes que se llamaba Quintache, ahí estuvimos en, una, en un encuentro de... Eh, eh, político cultural mapuche entre entre la, la gente de acá y y también la gente del, del pueblo mapu Entonces siempre hemos estado ligados un poco también al al, al huaychan, a la recuperación territorial, pero también siendo frente con, con la música, ¿no? Y en ese marco es que nacen los huerquenes del amor es un poco una humorada porque eh, digamos un poco rompe también con esta lógica de repente tan tan purista que, que intentamos okay. eh, mantener los mapuches, ¿no? Y entonces la figura del warken igual es una figura es una autoridad ancestral, una, una, una autoridad espiritual, entonces, pero tampoco nosotros con nuestro nombre queremos faltarle el respeto ni mucho menos, sino que eh, tratamos de asimilar un poco, digamos el, el el nombre o, o lo que hacemos que es llevar el mensaje, ¿no es cierto? A través de la música y le pusimos cualquier del amor porque también, digamos, hay muchos grupos rancheros eh, que se dicen, no sé, por, tal grupo del amor o del sur o de tantos otros. Entonces nosotros eh, intentamos también a, a través del nombre un poco, un poco general esto también, ¿no? De, de que la, de que nuestra gente eh, escuche nuestra música también Y que si lo quieren asimilar a la, a la música ranchera, bienvenidos sea Pero las letras que nosotros componemos y la música que hacemos Es totalmente desde el sentimiento, desde el contenido De la realidad que vivimos como Mapuche, ¿no? Así que de ahí nace la banda Los Huergenes del Amor eh, Desde el, 2000, el 2015, más o menos, 2015, 2016 eh, nace el grupo y hemos, hemos bueno, tenido la oportunidad también de tocar en varios lados. Eh, de hecho, estuvimos invitados el año pasado, si mal no recuerdo, eh, por otro, otra banda chilena, que es Santa Feria, y nos invitaron a tocar un, uno de nuestros temas al, al, al Lola Balusa <ríe> Estuvimos ahí, así que también haciendo nuestro arte pues, en, en ese en ese Tawon Winca, como les decíamos nosotros, pero en nada que ver, digamos, pero, pero igual estuvo, estuvo bueno en el sentido de, de poder llevar nuestro mensaje hasta, hasta ese lado. Y después igual en, intentamos también ser parte siempre eh, aportando desde lo que hacemos nosotros en todos los espacios de, de lucha, en todo donde, donde se nos invite a poder aportar. Eh, nosotros siempre estamos presentes ahí. Ferley, eh, lo escuchaba atentamente y la verdad que también recordaba alguna, algún nombre de alguna canción, como Allanamiento, una de las últimas, calculo, o bueno, una de las más viejitas, la miencita y en algunas uno va encontrando algo más como de, digamos, por ponerle un nombre más de alegría, de fiesta, y en otros donde realmente se puede escuchar eh, un canto de conciencia, y la verdad que es interesante aquí cuando lo invitan desde otra banda tan conocida como Santa Feria eh, nosotros aquí en la, en la radio incluso en nuestro programa que es netamente mapuche eh, ponemos a veces sus canciones como para también que la gente escuche este, este contenido que es de conciencia prácticamente sí, eh, no, eh, el como decía al principio también eh, nuestra idea de, de hacer música eh, tiene que tiene que ver con, con lo que está pasando también, ¿no? No, no tiene ningún sentido de, de de hacer música y que no, y que nuestro arte o lo que nosotros hacemos eh, no refleje la realidad que estamos viviendo como, como pueblo nacional ser mapuche ¿no? entonces eso tratamos de darle una vuelta también llevarlo a la al también al contenido de la a, del, del de la fiesta de, de la alegría eh, porque eh, y siempre, en todos lados, siempre nos dicen los lo peñas y las amien. Nosotros los mapuches somos somos muy alegres en, en nuestras cosas. Y, y, y cuando estamos en la lucha, incluso cuando estamos en la lucha, somos muy alegres. Si uno va a una recuperación territorial, siempre los peñas andan alegres, tirando chistes, eh, haciendo música. <ríe> Entonces, eh, también intentamos reflejar eso y, y, los, y el contenido de, de los temas, como decía usted, también. Eh, muchas de las letras hablan del, del sentimiento del mapuche del amor eh, cómo como el peña y la lamien se enamora eh, en, también en, en digamos en el contexto de la de la lucha del huaychán, de la recuperación territorial ¿no es cierto la lamiencita refleja muy bien eso digamos cómo, cómo el el, el wensu, digamos un se enamora de su lamiencita y se la quiere llevar a su love para poder eh, digamos, eh, seguir luchando desde esos lugares ¿no? Eh, y también otros temas como decía también bueno hallaramiento es muy crudo muy crudo porque eh, justamente cuenta y eso es es, es, es verdad digamos es un, una letra que nace de, de cuando nuestra propia familia eh... sí le... lo escuchamos la mien eh la mien May, may, la mien. Oh, y la Lamien, hoy se nos ha cortado la comunicación, lamentablemente. La tecnología es así, estábamos en comunicación con una de las voces de los huerquenes del Amor. Eh, los Lamien también han Estoy estado escuchando. apoyando. ¿Los escuchando? Sí. Sí. Ahí, ahí estoy escuchando Ah, que le comentábamos, bueno, a quién estábamos escuchando Y también que lo hemos visto a través de las redes sociales Apoyando uno de los procesos muy dignos Que es allí a los Peña y Lamien en Pilmaikén eh, Haciendo su aporte con la música también Y, y bueno, y vamos siguiendo cada tanto dónde se van presentando también, Lamien ¿Y tendrán alguna visita para aquí, para el pueblo Mapu? encantado de poder visitar en todos los lugares donde nos inviten, eh, pero hasta ahora no, no nos han invitado para allá, pero ahí estamos esperando bueno, la invitación. Ya va a llegar la sí, claro. bien entonces. Y, claro, y, y, sí, nosotros, bueno, incluso antes de la banda siempre hemos estado cercanos a la lucha de, de los Love en Filmaikén con la, la Nachi Millaray y apoyando en, en lo que se pueda. Eh. ¿no? Y, Punmai y Lamien, no sé si usted me está escuchando, yo quería preguntarle algo en particular, eh, quería saber cuántos eran los integrantes de los huerquenes del amor y también si han sacado algún disco, CD, no sé cómo le llaman, nuevo, o cuántos tienen grabados ya, Sí, mira, nosotros, la particularidad de la, de la banda es que somos de distintos lados, y distintos de distintos territorios. Eh, hay hay un, unos peñis que son de la zona del Vilcún, que eso es como de Temuco hacia la cordillera, otros peñis, peñis que son de Imperial, y nosotros que somos de Traiquén, del loft temulemu y en total somos, somos seis los integrantes de la, de la banda. Y ahora en, en, en julio estuvimos, en Santiago estuvimos grabando, ahí estamos trabajando nuestro primer material eh, de estudio, eh, que va a salir los reguitos, la idea es que salga antes de fin de año, eh, y así que estuvimos ahí grabando, bueno, de hecho toda la, la, la producción y, y, y digamos el apoyo lo, lo está llevando adelante el grupo Santa Feria aquello, ellos son como, como nuestros nuestro peñis que nos han apoyado mucho mucho en este en la construcción de este de este cusado de este trabajo entonces eh, no tenemos todavía material grabado grabado en estudio eh, solo, solo material que se puede ver en youtube y en, y en otros lados que siempre vamos y y, y, y la gente de los peñi la mien, graba un video Y así se va difundiendo, ¿no? Pero la idea es que ahora luego salga ese, ese material, es que esos son seis, seis temas, es un EP y, y es el primer material que, que, queremos, que queremos compartir y que sea de calidad profesional y que tenga buen que sea un bonito material, digamos, ¿no? Eh, entonces, estamos ahí a la espera de, de que podamos sacarlo aquí a antes de antes de fin de año. Ojalá, Lemien, Yo quería preguntarle por último eh, qué instrumentos musicales tocan y más o menos en qué edad oscilan lo, la edad de los integrantes. ¿Son toda gente joven, gente mayor? Sí, eh, chuta ahí se mete en terreno más personal. <risa> <risa> Eh, pero pero voy a voy a contestar la, la pregunta la sí eh, bueno nosotros cada uno tiene su su largo recorrido también eh, o sea. y y venimos también la mayoría viene de, de otra experiencia de otras bandas que, que hemos tenido eh, en, en en la vida digamos y, pero ya estamos más o menos todos ya medio viejitos eh, pasados los 30 todos casi y y los instrumentos bueno eh, lo característico es y, y una de las cosas también que, que gusta mucho acá en, en las comunidades los peñas también que es el, la música ranchera con un harto con un harto acordeón entonces ahí tenemos acordeón tocamos acordeón guitarra teclado y bueno todos los instrumentos que son necesarios para, para tocar una banda bajo y, y pero el sonido el sonido, si lo podemos caracterizar o, o, o asimilarlo a, a algún sonido es eh, no sé si ustedes han escuchado eh, por ejemplo eh, Los Tigres del Norte eh, la ba banda, no sé así media mexicana Charros de mexicano los charros sí, sí, o sea, no tanto los charros no tanto esa cumbia como sí, sí, sí. rancheras más <ríe> Más tirado a los, a los corridos, digamos Ese, ese es nuestro claro, gusto claro. Eh, Y entonces tratamos de darle por ahí Pero también eh, tomando mucho de, de la cumbia La cumbia, cumbia colombiana eh, eh, como, como esos ritmos más caribeños Que también acá se escucha harto eh, Se escucha mucho, de hecho, bueno La cumbia se escucha mucho acá Y por eso es también, también muy... Muy bien. Eh, eh. Lamien, eh, yo quería comentarle que nuestro programa Frente a Neuen, se retransmite los días martes a través de Radio Curruf, allí en el Bulumapu. Eh, es por ello que quisiera que usted, de ser posible, les envíe un mensaje a nuestros presos políticos mapuche. Nosotros allí tenemos preso a nuestro lonco, de nuestro LOF, que es el lonco Facundo Jonesuala, y eh, en ese contexto también pudimos conocer a varios pulamien que están allí eh, presos en el CCP de Temuco, lamien. Eh, ¿Usted podría enviarles un mensaje a ellos? Ay, oh, la mien. ¿Nos escucha la mien? Ay, no, ¿por qué? Son cuestiones técnicas. Son cuestiones técnicas, sí. sí. Ya, no. ¿La mien? No nos escucha. Bueno, partimos la comunicación. Eh, eh, igual bueno. puede ser el mensaje a través de un tema. Claro. Nacional. Tenemos un tema musical de los huerquenes del amor. Bien, nos vamos con ese entonces dedicado a nuestros presos políticos mapuches. Pedimos la libertad como siempre de ellos y la libertad del lonco Facundo Jones Guala. Andan diciendo que somos un grupo aislado, que promovemos otro pensamiento. En ese momento nos cagó a palo, disculpen la palabra y nos detuvo. Así hemos crecido. ¿Ustedes piensan que nosotros nos van a dar miedo a los palos, los gases, las balas? Si ya nos han paliado un montón de veces, no nos han dado más alternativas que luchar con todos los medios que tenemos a disposición. lo de la entrevista, aunque tuvimos ese, esa interrupción técnica pero bueno eh, queríamos compartirles un par de mensajes que nos llegaron eh, este es de una Wenui, Flor Rayen para nosotros que dice, hermosas, las escuché gracias por todo lo que comparten y tenemos otro mensajito más que, que llegó que dice, Mari Mari, chicas, aquí una oyente consciente Para mandar mucho Neuen en esta recuperación de la Mapu, que todos queremos que sea cuidada. Vemos que toda la sociedad ha equivocado el rumbo hace tiempo ya y se está visibilizando. Esperemos cada vez más estas recuperaciones, que son una esperanza. Gracias por este coraje. Un abrazo, hermanado. Eh, bueno, así que muchas gracias a Chal Tumay, Centren, Gracias, Yemay. Eh, ...para los que nos mandan mensajes... ...y nos escuchan, conscientes. Bueno, eh, íbamos a continuar... ...hace dos programas ya con el EPEU... ...bueno, esta historia que les contaba... ...de Andrés Señor... ...y que trabajaban en un establecimiento... ...de un turco... ...él con su compañera. Eh, por más que el esfuerzo de los dos... ...era muy grande... ...nunca alcanzaban para... nunca alcanzaban ni para el turco ni para su mujer eh, nunca estaban conformes y en vez de recibir al agua su agradecimiento solo encontraban quejas y más cosas para hacer así pasaban sus largos días los dos, solos solo se veían al, al, al mediodía para comer un apurado puchero de carne y papas hasta la noche al que volvían a encontrarse eh, para apoyar sus cabezas entre unos cueros armados como cama, donde en ese pequeño tiempo Andrés trataba de darle todo el amor y la ternura posible a su monona. Le contaba que los corderitos que habían nacido se jugaban a hacer carreras como si fueran chicos, le comentaba, que se le habían salido algunos capones del cuadro y le había costado mucho trabajo apartarlo de las ovejas. Eh, que el estanciero, el terrateniente cercano quería buscarlo para que trabajen en su estancia allí le pagarían un sueldo mensual que no era mucho, pero algo era y le pasarían unas piezas para vivir más cómodamente que cuando había llegado esa tarde sus ojos tenían el mismo brillo de las estrellas que se veían por el techo roto del galpón y que el latido de su corazón era más rápido que el galope de su caballo Así se dormían, cada noche, hasta que el canto del gallo les anunciaba que comenzaba otro día. Esa mañana comenzaba como tantas otras. Andrés se despidió de su compañera diciendo que se tenía que ir a trabajar al puesto de abajo. Este quedaba a unas leguas del lugar, Camino al otro puesto le llamó la atención un ñanco que se cruzó frente a él y se posó en un poste dándole la espalda. Se preguntó si debía seguir y recordó que don Antonio, el turco, había sido muy claro que los trabajos debían realizarse sí o sí. Entonces siguió camino. Monona, ese día se levantó muy temprano, hizo panes, alimentó a los animales, pasó a juntar huevos, regó... no. No regó, no regó los jardines Cortó una hermosa rosa y la, y la acomodó en su cabeza apretada contra su pañuelo Llegó hasta el galpón, arrolló los cueros donde dormían Y los acomodó al costado Regó el galpón y barrió con mucho esmero Luego tomó su viejo chal, lo acomodó sobre su sombro Y salió a recorrer todo el lugar Miró los jardines divididos por... Hileras de retamos prolijamente cortados Observó las largas filas de rosas Con hombres raros y colores bellos Se paró entre la casa de los patrones y el puestero Que estaba desocupada Ya que el turco no conseguía a nadie para este trabajo Cruzó hasta una matera cercana Y se acercó al estanque de agua Donde vio reflejado El suave movimiento de los sauces Volvió lentamente como pensando hacia el galpón dio un vistazo rápido a la caballeriza y al tanque australiano ubicado cerca en unos menucos y miró el angosto camino que se perdía en la loma hacia el este por donde había visto alejarse aquella mañana al Andrés quedó un rato allí como esperando ver aparecer a alguien después nada más silencio, solo silencio Andrés había trabajado duro ese día esperando no volver tarde a las casas algo le decía que debía apurarse antes de que la oscuridad de la noche cubriera el campo por completo llegó presuroso a la casa al llegar pegó un largo silbido y luego monona, ya llegué fue casi un eco los perros solfateaban inquietos Él se preguntó dónde se encontraría su compañera. ¿Ya se habría acostado? Se quitó su viejo sombrero, lo, la buscó, la llamó, y al entrar en el galpón, toda esa quietud le pareció rara. En la oscuridad y en el rincón del galpón, el cuerpo de la monona colgaba de una soga. Sintió un frío que lo todo su cuerpo. Aturdido, solo preguntó, ¿qué hiciste?, Bajó el cuerpo como pudo, lo acomodó sobre un cuero y lo abrazó con tanta fuerza hasta que le dio frío. Entonces reaccionó y en pelo montó su caballo y acudió al vecino más cercano para dar aviso de lo sucedido. Pronto el lugar se llenó de vecinos. Las mujeres lloraban acongojadas por la noticia mientras improvisaban coronas con alambre para realizar flores de papel o de tela. No se sabe quién dio viso al turco, quien apareció en su camioneta blanca al día siguiente. Traía en la caja un ataúd que parecía más bien un cajón de manzana que otra cosa. Luego se acercó al Andrés para preguntarle dónde la sepultaría. Pero Andrés nada dijo, ni siquiera lo miró. El turco como si nada pegó media vuelta, volvió a su camioneta y se retiró. Los comentarios eran variados, desde «Turco sin corazón, ya le va a llegar la hora a este». Para este solo somos bestias de trabajo, no personas. Después del mediodía, en la camioneta de un vecino, llevaron el cuerpo de la monona hacia un viejo cementerio acompañan, acompañado por mucha gente a caballo y otros a pie, en donde la sepultaron. Luego cada uno volvió a su, a su casa. Un vecino le ofreció al Andrés quedarse con él unos días para que no estuviera solo. Andrés no hablaba. De vez en cuando saca, secaba sus lágrimas con sus puños apretados. Sentía un dolor en su corazón como si le sangrara. Mientras, mientras apretaba, hecho un bollo en su mano el pañuelo de la monona. Pasaron los días y Andrés volvió al puesto. Ese mismo día llegaba al lugar el turco con un hombre y su familia para trabajar de puestero. La mujer del turco también volvió para dar órdenes y recordar que las plantas debían ser regadas, mantener el patio de lajas limpio y los retamos cartados. Andrés buscó su caballo, lo ensilló y salió como tantas veces a recorrer, mientras lo, a recorrer el campo. Mientras lo hacía recordó el ñanco en su camino. También el aullido de los perros de la noche anterior a la desgracia. Tuvo que retarlos varias veces para que se callaran. ¿Habría sido este, aquello un presagio de lo que vendría? Los meses pasaron, el otoño y llegó el invierno, con sus días más cortos, nevados y noches que se hacían eternas. Había mandado a decir al estanciero que no podría ir a trabajar a su campo, que lo disculpara. Esta vez le habían encargado ir al puesto de abajo a hacer leña, porque el invierno era muy duro. Se quedaría dos días cortando árboles a pura hacha, leña que luego llevarían a las casas en un carro. Miró las primeras nevadas y le pareció tan blanca y pura como la memoria de su amada mujer. En todo ese tiempo no encontraba explicación a tan terrible decisión. O tal vez sí. Sería por eso que esa, que su monona... ¿Ese día no había regado los jardines? ¿Cansada de humillaciones? ¿Presa de la rabia que uno va juntando? Ella que siempre le había puesto ganas a todo... ...o tal vez pensando irse a ese lugar hermoso... ...del cual... ...del cual hablaban... Eh, ...y siempre pensaban volver... ...donde nació el Andrés... ...lugar verde con un gran mallín... ...donde había lugar de sobra para... ...para que ella siempre Todo lo que quisiera Donde no habría quien, le, quien la menospreciara Donde ella sería dueña de su vida Lejos de la gente que no sabía lo que era Meter las manos en la tierra para sembrar Que no sabía de corderitos jugando O pájaros que cantan Como diciendo poesías Sin darse cuenta Pensando el Andrés Ya había llegado al puesto de abajo. ¡Fuerte! Qué, ah, sí! Fuerte. sí muy ¡Fuerte! Me entusiasmé escuchándola. La verdad que. Qué lindo, qué lindo peo, cuento. Eh. Me quedé esperando la última parte. <risa> sí, ya va. <risa> <risa> ah, este sentiré. era como para darle un corte. Lo ah. bueno es que tiene muchos detalles y te va llevando al cuento, te lleva, te, te ubica donde realmente te está haciendo, ¿no? Te traslada, es como un radioteatro, ¿no es cierto? Te va trasladando y, y te va metiendo en la historia. Sí, yo la verdad es que me sorprendió el. La parte donde, donde sucede lo de la muerte de Morona Como que quedé sorprendida... No me esperaba eso... No me esperaba eso... Así. Pero... Bueno... Me falta la última parte... Estas son las cosas de radio, ¿no? Sí, no... Se me han traspapelado todo y seguramente no la traje... Bueno... La mía no pasa nada... Será, bueno, será eh, la, la tercera parte... El final... El gran sí, final... Claro. La verdad que es una historia real que ocurrió en, en la zona de la meseta... ...y que estas historias lamentablemente se repiten con nuestra gente del campo... ...con los mapuches, los terratenientes, en este caso los turcos... ...y es una historia real, por eso también a uno lo, lo conmueve, ¿no? Más que nada yo porque la conocí... ...y después de mucho tiempo descubrí, bueno, que era, ella era una ñaña... ...que nunca supe su apellido... Hasta el apellido de él sonaba gracioso porque esas cosas que tenían antes de ponerle a la gente mapuche, apellidos que, de los cuales se burlaban, ¿sí? O cambiarle de forma o cambiarle. de apellido, ponerle Sargento González o cosas claro. así. Claro. Sí, eso sucedía mucho y hoy esos apellidos se han ido arrastrando ¿no es cierto? hasta que las familias rebuscan en sus antepasados y descubren cuál es su verdadero apellido sí así es así que para la próxima voy a traer sintetizado porque voy a tratar de sintetizarlo la última parte que donde habla termina hablando de cómo fue el desenlace de de Andrés señor Andrés se le llama. Y nos quedaron varias cosas para comentar. La verdad que con esto de la comunicación para el otro lado se nos complicó bastante. Eh, nos quedó hablar sobre el convenio del... 169, 169 de, la de la OIT. Y seguramente para la próxima semana vamos a tener más novedades. Y ahí un poco de suspenso, para que sepan qué es OIT. Para que vayan pensando y también que qué valor tiene ese convenio que tanto se menciona en uno y otro lugar, en una y otra recuperación este, bueno, y de, de qué se trata ¿no? qué, qué nivel tiene ese, ese convenio okay. bueno, también para para la próxima y bueno, yo quería este, leerles una frase en Mapuzungun que dice Taincha chaligun ka ta'in feit Feita til sungungen tain witrampurantu afiel tain chengen. Y esto qué quiere decir? Que cuando nos saludamos y conversamos o pues escuchamos un EPEU o un consejo de la gente grande, este, son muy importantes para re revitalizar nuestra sociedad y también nuestro nuestro mapuchengen, nuestro ser mapuche. Así que, bueno, gracias Claudina por traer esta historia tan interesante y que, bueno, es parte de, de la realidad, aunque es cruda. O, bueno, también pensando en lo que decía Alamien de Huerquenes del amor, que la gente, nuestra gente entiende tranquilamente porque, bueno, ese, esa parte como sarcástica, ¿no?, de reírnos o de nosotros mismos también, este... De poner ese nombre que, bueno, no hace falta explicarle a la gente, entiende perfectamente de qué se trata, como es, no como, como esto jocoso de chiste o, o de ese chiste sarcástico que a veces solamente nos entendemos entre nosotros, y también es cierto que cuando vamos a alguna recuperación o alguna comunidad, algún log, eh, las ñañas, sobre todo la gente más, los fuifí, los eh, ...siempre están riéndose... ...y también... ...así aprendemos muchas cosas... ...porque bueno... ...yo me acuerdo de aprender Mapuzungun... ...y por ahí decir cosas que no eran... ...y se mataban de risa... ...y así fui aprendiendo también... ...por eh, ejemplo... ...una vez le pregunté a una ñañita... ...chumte... Eh, ...chumte poñuñeimi... ...y se empezó a reír... ...y dije... ...y usted para qué quiere saber cuántas papas tengo yo... ...porque yo le dije... En vez de piñen, que tenía cuánto claro. hijos tiene, le pregunté cuántas papas, que le dije chumte Bueno, Y ahí aprendí y nunca más me olvidé cómo piñen. es una palabra y cómo es la otra. Y, bueno, y así hay muchas de esas sí. historias. Así es, y te dejan, ¿no? Que uno hable, hable y después se matan de risa. Sí, hable nomás. Sí, nomás. Así que yo no hablo más. Nos despedimos, nos, nos vamos entramos aquí. a despedir bueno, peucayal pulamien, peucayal, compuché come peuma tañipi chiquimun come peuma yo, eh, bueno, una vez más eh, repudiar lo sucedido ayer en el paso Zamoré eh, con la mía Andrea Millañanco y compañía que iban cruzando hacia Gulumapu lo que hoy se llama Chile eh, tuvieron dificultades para poder cruzar, en realidad no es dificultad sino una vez más el nivel avanzado de hostigamiento, de persecución hacia diferentes personas del pueblo mapuche, que la verdad que es lamentable que la gendarmería, la gendarmería en el Estado Nacional, sigue, sigue tomando estos, estos procedimientos, este tipo de ataque hacia el pueblo mapuche, una vez más se puede observar en la situación de ayer, la verdad que fue lamentable saber... Eh, que te aíslan de tu, de tu viaje, que ibas compartiendo en un colectivo de un transporte público. Eh, la aislaron, le resolvieron absolutamente todo. Me contaba que hasta la ropa interior le revisaron. Entonces, eh, la Gendarmería del Estado Nacional, una vez más, hace ejercicio contra, contra el pueblo mapuche. Así mm. que, bueno, pudimos ayer eh, difundir este comunicado Que fue algo así urgente, pudimos detallar lo que se pudo Pero sí, más que nada, yo quiero nombrar a los gendarmes Que realmente se, se ponen a voluntad de los, eh, del Estado Y en realidad, más que nada, de los, eh, seguramente eh, multi, Las multinacionales, de los latifundistas de aquí de la zona Porque sabemos que, quién, quién maneja el, el juego mm. aquí Así que esos... Eh, Esos gendarmes fueron el Caualdana, que me lo nombraron también, sabemos que es de Fique Menuco de esa zona, seguramente, quizás, quién sabe, ojalá no sea Mapuche, la verdad, es lo que pienso, y Ortoño, Ortuño, María Laura, sin eh, cinco, códigos, cinco, cinco, iba a decir, pero la verdad que sin, sin sentido humano, uh -huh. siguen prestándose al juego de... De, de este estado asesino. Uh -huh. Así que y bueno. el Ministerio eso... de Seguridad también, ¿no es cierto? Por acá ellos reciben orden y, y, la, y las órdenes son impuestas desde arriba y hay un listado de gente con la que cada vez que se, cruce, se, se intenta cruzar la frontera aparecen estos problemas. Por más que lleves todos tu papelería en regla, siempre encuentran una vuelta, encuentran una traba y ayer los tuvieron demorados una hora y media. No solamente a Pulamien, sino también al resto de todos los pasajeros que iban en ese micro. Por suerte sí. llegaron bien, están en la ciudad de Temuco visitando al Lonco. Así que dentro de todo pasamos como un momento de, de bastantes nervios porque uno se corta la comunicación, se te corta la señal y no sabes qué es lo que está pasando. Y lamentablemente con este estado asesino-represor tenés que tener los ojos bien abiertos porque cualquier cosa puede pasar. Ya vasto ejemplo tenemos con el Lamien, Bueno y Santiago Maldonado. Bien. Sí, esto no solamente pasa en las fronteras, que ya de por sí tenés que parar en dos lugares y ser requisado por dos estados sino también pasa acá nomás cerquita en en el Villegas cuando te para gendarmería eh, oh casualidad siempre para la gente mapuche y la retiene ahí le pregunta y le dice pero usted tiene que andar con este papel y te hacen parar dos horas, más de dos horas entonces demoran todo, todo, todo tu, tu viaje, tus movimientos tu reunión que tenía eh, frustrada por esta gente que está al servicio del estado Yo recuerdo, además, quiero recordar, además a una gendarme, haciendo alusión a esto, del 31 de agosto, antes de que desapareciera Santiago. Entre todas las gendarmes que querían marcar que ellos eran las que, las que mandaban allí, ¿no? Porque nos repetían de que no debíamos hablar entre nosotros, que no teníamos que hablar nada, que, que estemos callados, que... Había una que se ve que se sentía muy incómoda, ya había visto todos los movimientos que hacían y una de ellas decía, uy, me quiero ir de acá. Lo alcanzamos a escuchar y nos dio cosa, ¿no? Bueno, si vos te querés ir de ahí, no te tenías que ir de Pulov, te tenías que ir de la institución, ¿no? Creo que en todos lados actúan de la misma manera. Eso, nada más. Mm. Bueno, hay mucho en el buen para las Lamien que seguramente puedan escuchar ahí. Sí, esto se va a repetir por mucho tiempo. Y Así saludos es. a todos los presos políticos, Mapuches, y nos encontraremos en el próximo programa. No, sí. bueno. que siga la resistencia. En ley bien memoria, lembi, compuche.